Rueda la pelota en Qatar y en Falco estamos manijas por el mundial. Lluvia de goles en el octavo día del Mundial de Qatar. Los grupos G y H están electrizantes. Camerún y Serbia igualaron 3 a 3 en un electrizante partido. Los goles de Camerún fueron obra de Castelleto, Abubakar y Chupomotín. Por el lado de Serbia anotaron Pavlovic, Milinkovic, Savic y Mitrovic. Los balcánicos se floreaban y los africanos se lo empataron en tres minutos. Camerún y Serbia siguen con vida en el grupo de Brasil. Y justamente los c a m e r u n e s e s se medirán a la verde amarela. Serbia lo hará ante Suiza en la última fecha en tiempo de definición. En tanto, por el grupo H, acaba de terminar. Gana, h le ganó 3 a 2 al conjunto de Corea del Sur con goles de s a l i s u y 2 de k u d u s Por el lado de Corea, había empatado trans transitoriamente con dos goles de cabeza. Cho. El grupo de Uruguay se completará justamente con el conjunto de l u u o r e n m i r t i é n d o s e al Portugal de Cristiano Ronaldo desde las 16. Y a las 13 será el turno de Brasil ante Suiza, que no tendrá Neymar por una entorsis de tobillo. El partido se podrá apreciar por la televisión pública. Manifa por el Mundial.